Buenas, ¿cómo andan? Eh, sí, este es el octavo anuario que hacemos, la octava edición, anuario 2025, acá de la comarca. Eh, la convocatoria está abierta ya hace varias semanas, eh, en principio va a estar abierta hasta el 15 de febrero, posiblemente haya una pequeña extensión, pero bueno, la idea es reunir el material de acá el 15 de febrero eh, y bueno, y a, como hicimos estos ocho años junto a Ramón Espinosa, Eh, ...nuclear a un montón de fotógrafas fotógrafos de la comarca... ...aficionados, profesionales, eh, de todo tipo... ...el año pasado participaron casi 70 fotógrafos y fotógrafas... ...así que eh, la idea es eh, nada, seguir nucleando... Compañeros y compañeras que tengan ganas de retratar nuestra comarca y lo que pasó el año pasado. Creo ¿no? que okay, una octava edición y una edición en este caso también eh, ya lamentablemente sin eh, la presencia también de Ramón. Sí, va a ser una, una edición especial sin la presencia de Moncho. La presencia igual va a estar porque es... Eh, Moncho ya dejó una huella en la comarca y en todos nosotros Así que va a estar, va a estar ahí eh, Así que sí, va a ser una edición especial Yo creo que va a ser eso, especial, emotiva eh, Y nada, la idea también es recordarlo La gente interesada también en poder mandar su producción y demás ¿A dónde lo puede mandar? ¿A un mail? Sí, lo puede mandar a comunicación.minga.gmail También pueden buscar eh, anuario.comarca en Instagram Eh, y ahí van a poder nada, sacarse las dudas que tengan la idea es que manden no más de 5 o 7 fotos sí que sean del año 2025 que sea representativo del año 2025 la temática es libre aunque la idea es que sea representativo del año pasado cosa de que entre todos y todas podamos eh, construir este álbum familiar de la comarca que ya lleva 8 años y que bueno Cuando lleguemos a los 10 veremos qué pasó hace 10 años y así, ¿no? Es nuestro álbum familiar, de esa manera nos gustaba y nos gusta de, de, definirlo, ¿no? ¿Hasta el momento ya le han llegado distintas producciones? Sí, ya nos han llegado fotos, no hemos visto demasiado. Eh, este año se, van, se han sumado compañeros ahí más a la, a la búsqueda, se sumó Francisco Espinosa, se sumó Pablo Leyzamón. Eh, así que, nada, eh, todavía no, no vimos nada, eh, pero sí, ya fueron llegando y la idea es eso, reforzar que lleguen siempre, falta ese mensajito personal, che dale, no mandaste este año, che dale. Eh, o también algo que nos pasa es que cuando empiezan a llegar las fotos decimos a ver qué pasó en el 2025 en abril, che en abril pasó tal cosa no tenemos foto de eso empezamos a stalkear a los compañeros y, che mandame esta foto, mandanos esta foto y bueno y así se completa el álbum no si te parece reforzamos entonces el medio en el cual la gente interesada también puede llevar su producción eso, comunicacion.minga.gmail.com sino no en anuario.comarca en Instagram eh, la idea es Que la convocatoria esté abierta hasta el 15 de febrero. Quizás extendamos un poquito, pero no mucho más. Así que nada, esperamos las producciones.